Continuamos en la venganza, será terrible, estamos en la ciudad de Buenos Aires, esto es Radio 10, han pasado cuatro minutos sí. de la una de la mañana en la mitad de la Argentina, y este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Ay, qué desgraciada soy, nuestra habitual sección destinada a la mujer argentina, o también se me tapó la bombilla. Sí. nuestra habitual sección destinada a aquellas personas que habiéndose les la bombilla, concurren eh, a, a la radio para buscar orientación. Porque la gente tiende a pedir a los medios de comunicación lo que no puede pedir a las autoridades. Hartos de que las autoridades no atiendan los pedidos de destape de bombilla, sí. entonces se dirigen a esta radio y nos dicen... ...se me tapó la bombilla... ...inclusive lo que no pueden pedir a sus parientes también y así... ...que le destape la bombilla... Sí. ...hay muchos que, que tratan de chupar para destapar... No ...lo sé. peor que no. puede hacer usted... No. ...porque... ...la fuerza que uno puede llegar a hacer chupando la bombilla... que no ...las sale... cosas que le pueden pasar... Pues claro, ...claro, si la destapa... No le quiero decir... ...no, presión... no, pero empieza a hacer un poder de succión sí, tan grande... Sí. ...que se le desemploman las muelas... ...que <risa> usted tiene algún arreglo dental... ...se le sale... Se trae el plomo y se muere. Para no hablar de la indumentaria. Es una presión tremenda. Claro, claro. Usted lo ha intentado, por lo sí. que usted... Sí, mucha gente. Al... Lo primero que hace uno es chupar. ¡Chao! No tira de su... ¿Pero sus... no, no comide soplar? No. Tampoco. No, eh, tampoco. Es mejor. Siempre es mejor soplar. Pero cuidado, ¿eh? porque... ¿Se puede destapar de golpe? Se destapa de golpe y a lo mejor usted le encaja... Un piedrazo, hay uno. Mm, ¿Con qué se sarbatana? tapan eh, las cucarachas, doctor? ¿Qué tal? Tenemos al doctor... ¿Con qué se tapan las cucarachas? José Soplagol. Eh, experto en, en soplidos, sí, en infladores, sí. mm. en serbatanas todo lo que tenga que ver con el soplido. T Inflado de globos, ¿no es sí. cierto, doctor? ¿Qué Exactamente. Chai, Me ¿Recuerdan el ustedes el Soplagol? ¿Qué era uno un muñequito ah, que tenía una pelotita que flotaba. ¿Cómo en se entretenían los chicos sí. antes? Parece <risas> mentira cómo se aburren los chicos de ahora con la computadora, con la <risas> televisión, ...y no con el soplagol... ...era una pelotita muy liviana... ...exactamente, ¿no? había un canuto con una bombilla... Como ...con una, un cesto en la punta... ...como una pipa, una cosa una así. especie de pipa... ...y arriba como otro canasto... ...entonces usted tenía que... la pelotita era de ping pong... Sí. ...con el soplido usted levantaba en el aire... ...poco a poco la pelotita... ...y tenía que invocarla en un canasto... ...que estaba la parte superior... ...y cuando lo lograba... ...era felicitado por sus padres... ...madres, tutores o encargados... Yo no conocí eso, pero así descripto me gustó mucho. Sí, una cosa es decirlo, no, y otra cosa es hacerlo, ¿no? Sí, es dificilísimo ah, porque, sí, sí. mirá mamá, emboqué el soplagol, decía uno. Y, y porque no es fácil así. mantener la pelotita. Claro, que mantener, quería, eh, mantener el aire. Igual que el a que no jugar ¿Cómo? Era un rompecabezas que tenía solamente dos piezas. ¿Facilísimo? Sí, y entonces era muy fácil, más tarde o más temprano aún un falto podía armarlo, <risa> te lo armaba y se da cuenta que eh, al descubrir la solución ya había agotado las posibilidades de aquel rompecabezas pero como, dos piezas es una pavada dos no eh, piezas, eh, era una especie de... de tetraedro dividido en dos en forma tan astuta que resultaba un poco difícil pero finalmente lo armabas y lo tirabas, porque ya lo sabías claro. Sí, el juego no no había juego, digamos no la había dificultad. Juego. La llave de Zacarías era un piolín con una no me acuerdo, pero un piolín <ríe> tenía que sacar un, una argolla de una llave. Entonces decíase si alguna man baño ahora sí salía. Lo que es muy difícil realmente es el, el cubo mágico. Ah, sí, si sí, sí. sí, yo no lo hago, lo, lo saco pero de casualidad. Empiezo a de puro insistente, trabajar al tuntun Y por ahí me sale Pero no lo sé Tendría que poder saberlo Bueno, pero no estamos hablando de no, esto No, estábamos hablando de la bombilla El, la bombilla eh, que eh, el, el doctor tapa. Soplagol justamente Yo desarmé una bombilla que estaba tapada Y me encontré con una especie de piedra negra Como de tierra Claro, porque le solidificó... Pero tierra era, sí, idealmente. Claro. Entró tierra, le fue entrando tierra de a poco. ¿De dónde? Si y la la, hierba... el polvo cósmico que hay en el aire, ¿comprende? Esta cantidad Hay mucha cantidad de tierra. Lo peor es encontrar una cucaracha dentro de la bombilla. ¿Cómo? Usted sabe que yo tengo, disculpenme, nota al pie... Tengo una cucaracha en la... Eh, perdón, eh, a todos, sí. pero... En, en... Hay una señorita que está asqueada, <risa> abandona la sala. En la radio de mi casa que tiene un dial, una aguja que va y viene, y quedó una cucaracha adentro, sí eh, muerta, y, y cuando corro el dial, la cucaracha va y viene. ¿Estás seguro de que está muerta? Sí, sí, está muerta porque está pegada en, eh, como no. en el bichón. Pues si billor. estaba viva, yo que a usted le pongo la radio a todo lo que da, se muere. <risa> Es la, bueno, bu es la cucaracha la que va corriendo el dial Y está laburando ser, todo el día ser. dentro de la radio Bueno, pero sí Usted en, la, en el interior de la bombilla Puede encontrarse Muchas cosas muchas cosas Inclusive hay gente que utiliza la bombilla para esconder Sí Esconder elementos Que no quiere que otra persona vea Dinero, por ejemplo Dinero, pero no, no una gran fortuna No, no cabe mucho dentro de una bombilla ¿Sabes qué le pasó un muchacho...? chupando el mate porque a veces eh, usted va por ejemplo de visita a la casa de su novia tiene una novia eh, lo invita a la casa es muy buena y... actividad tomar mate la, bien, entonces ¿eh? la madre que recién lo... y dice unos mates la vieja, y le lleva unos mates quiere unos mates sí señora qué sé yo entonces usted empieza a pegar la chupada está tapada como si fuera un palo la bombella <risa> <risa> <risa> eh, qué hace y se la tiene que bancar no puede decir ay señora se tapó la bombilla qué sé yo. En pie, este muchacho empezó a chupar pero nada, no pasaba nada a veces lo que hay que hacer es sacarlo poquito a ver pero desprecia el mate de la señora bueno, claro, es un muchacho sí, sí, aparte... muy bien, muy educado muy educado educado no, educado Bueno, por ahí dice más, sí, yo voy a pegar una chupada, dice que... La última, la final. La ¿no? última, la final, con todo, voy a aplicar todo mi poder de succión. Pero mire mucha fuerza ahí. la que... ¡Po! ¿Qué pasó? Sí, se le metió un ojo para dentro ¿Cómo puede ser? Ahí Pero... empleada frente a la novia, la madre de la Se le metió novia, un ojo para adentro, ahí no nomás. quedó? ¿La cuenca vacía? ¿Eh? La cuenca del ojo vacía La cuenca quedo... del ojo de tanto produ... Pero... Se produjo el vacío <risa> Produjo el vacío en la calavera Y el ojo salió pa para adentro eh, Para nivelar el vacío Enseguida trata de Pero... de Llenarse de algo Y se llenó con el ojo de este hombre Y Y entonces ahí vino algo peor, porque empezó a disimular. Ya que se te tapa el mate, que se te tapa el mate es un un papelón. Sí, ¿sí? Ah, que ese. se te mete un ojo, un para ojo adentro, menos es mucho, mucho peor, es un papelón tremendo. Y como disimulaba, ponía la mano negro, o así, <risa> así, así. Como que pensaba y después se agachaba como para juntar algo que se había caído una moneda. Y movía pues. el melón para ver que el ojo si el ojo le se le embocaba de nuevo. Como una bolita que haya dentro de... Lo mejor en ese caso, es hacerse chupar el ojo. ¿Cómo? Otra que el, que el bola bola que decía usted, como se llamaba el de la pelotita. se claro, hacerse chupar el ojo hasta que calce de nuevo la cuenca, pero... Delante de la madre lo no voy a decir eh, a mi novia, chupame el ojo. Además por ahí, si se lo chupa muy fuerte, se lo traga. Ya se lo traga, después tenemos... Todos ahí me imagino todos al, al, al, al, al piruvano y dice mirá. mi hija que se tragó un ojo y lo peor pero... que es del novio y el novio viene de sí, acá pero, pero el ojo que está suelto completamente el ojo está suelto efectivamente ¿no está atado con un hilo o tiene algo? tiene una pequeña cosa una viscosidad ¿sabe que lo sostiene? las lágrimas sí. me explicó un médico la lágrima me dice este este doctor ¿no? sí sí me dice la lágrima me lo dijo así es, vio que es medio pegajosa y sí, sí. sí le digo como legania si sí, es para sostenerlo en su lugar dice la naturaleza me dijo el tipo mientras se rascaba contra una puerta bueno no, es, es sabia y la, cuanto más llora una persona ...menos probabilidades de que se le salga un ojo... Claro, bueno, es como un sistema de desayatamiento... Pero en realidad, ah. si la persona llora, pierde lágrimas la... y por lo tanto el ojo le baila... Sí, exactamente... Qué no, a... no, la lágrima, la lágrima es pegajosa, entonces te lo sostiene el ojo... Mm. Está comprobado que la gente que no llora, la gente más feliz... ...enseguida queda tuerta... Ahora escúcheme cómo hizo su amigo... pues yo me estoy imaginando que por ahí él... Sí. ...conteniendo el aire por dentro... Casi. eso fue lo que hizo. Puede ser la empezó hizo así. Se trabó, ¿no? Claro. se Cerró bien la boca, se te enfoca. Eh, a ver si no, se tapó en esta manera así, todo se tapó sí, todo. Sí, sí. Para que el ojo le calce. Que, y empezó a hacer mucha fuerza. <risa> Uy, qué ejercer una gran presión para que el ojo se sí, sí, Volviera al agujero. Nunca lo hiciera. ¿Por qué? <risa> No fue al agujero se le salió el, un mocasín. Ahora ya tenía la bombilla tapada, le faltaba un ojo y sin un mocasín sí, estaba. Sí, el mocasín estaba ahí, un sonido golpe, ¡zas! el todo el mocasín que eh, la suena. madre la madre ya lo empezó a mirar extraño. ¿no? Sí. Tipo, vos le das un mate, no se lo toma. Se le mete un ojo para dentro y se le sale un mocasín. Eh, eh, ya uno empieza a pensar que ese no es el hombre más adecuado para su hija. Qué pobre tipo, qué manera de su. Y, sí. ¿Y cómo disimulaba además lo del mocasín que se paraba como un flamenco algo así? Pasó eh. que el tipo me levanto y digo, "Permiso, voy al baño." Eso, eso dijo. Hijo, Estar eso, en un ámbito dice. donde nadie lo mira claro, y puede revisar la eso, situación. Hizo. Eh, primero le costó muchísimo porque ir a una casa y pedir permiso para ir al baño eh eso, ¿no? y dijo, sí, "Mire, bueno, señora, pero... discúlpeme, este no quiero abusar, pues, pero bueno, tampoco está grave ir al baño. Bueno, no lo abusa tanto. Eh, no sí, Como... poco vueltero. Sí, pero también... siempre tapándose el ojo, ¿no? <risa> y, y saltando en una pata. Y encima no y, se tomó el mate, ¿no? Dice, "Vaya al baño." dice, ¿puedo ir al baño? sí, dice, sí, vaya este, perfecto, un momento de tranquilidad un momento de tranquilidad sí, entonces, cuando hay un tipo cerró con llave sí, cerró sí. con llave para que nadie y, y, a ver, empezó ahí sí ¿se miró en el espejo? se miró en el espejo vio que efectivamente le faltaba un ojo oye, que fue. movió la calavera así vio que el ojo lo tenía adentro se agachó ya trabajó un poco se metió el dedo en la boca para ver si se lo podía empujar del lado de adentro por ahí más o menos cayó Más o menos cayó el ojo. ¿Quién quiere decir le más o menos? Me quedó un poco demasiado abierto. Pero más o menos en la órbita, más acomodado. O mea, más o menos en la órbita, pero hacía como media hora. Claro. Dale, va. Bueno, y dice, ya está, que yo se acomodó. Me puso el mocasín que se lo había llevado, era sí, el sí, sí. baño. Eh, y yo, bueno, bueno va a abrir la puerta y no puede abrir. ¿Por qué? Porque había cerrado con llave él, bueno, y se le trabó la llave. Pues que eh, encerrado en Se le baño. rompió la llave adentro. Digo, qué desastre. Se le rompió de... adentro hizo tanta fuerza que se quedó con la mitad de la llave. Claro. La llave se rompió adentro y la puerta cerrada. No hay forma de salir, le no hay forma de salir, pero ¿y cómo Porque no pueden meter una un duplicado. Claro, llave... no, no, ¿y qué hago? El tipo, bueno, por un rato no hizo nada. Digo, pensó, si sigo así, van a venir a ver qué me pasa, no, es peor aparte ya la, la, la hija y la madre estarían claro. conjeturando qué pasó con este lado ¿y qué, qué va a gritar desde adentro? ¿cómo va a gritar la primera vez que usted va a visitar a su novia, a su casa? se mete en el baño y empieza a gritar desde adentro, es lo peor gritar desde adentro al baño, una persona que grita desde adentro del baño ya desaparece como objeto de deseo sí, sí, sí. haga así la siguiente experiencia en una ocasión cualquiera, con un amante, vaya al baño y grite de adentro ¡No puedo salir! Chao <risa> La mina se va con otro, invariablemente ¿Y pero qué hizo entonces? Qué hizo, gritó, y... gritó No, en realidad esperó y la hizo peor Porque enseguida, enseguida no, como a la hora y media Ahora, y la, Me imagino la, que lo que, que golpeó fue la el novia El padre, el padre que estaba durmiendo arriba Uy, Porque se oponía a la relación sí. y no quería colaborar Quiero saber eh, quién es tu candidato. Tuvo ganas de ir al baño sí. y fue informado que estaba el novio. No, no vayas papá, estás mi novio. No. Es que novio, yo no soy dueño ni de, de nada en esta casa, qué sé yo. Entonces, dice, bueno, dice, ¿para que le voy a decir que salga? Dijo la mujer, ¿no? Le golpeó el tipo estaba dentro. Sí, dijo, sí. aparentando sorpresa. Sí. Pero, ¿Y la chica que dijo? Eh, no, la chica estaba llorando en la cocina ¿La madre? ¿Y la madre cómo encargo La madre, esto? ¿no? dijo, le pasa algo, este... Frumento Ay, qué feo Ese nombre tenía encima sí. Sí. Eh, No, dice no, señora, tío. ¿sabe qué? No, la, no quería molestar tampoco porque... ¿Pero con qué? El baño. Sí, adentro, de adentro del baño con una voz un poco, con mucha sí, cámara sí. ¿No? <risa> No y este, dice, no quería molestar, dice, pero... Eh, se rompió la llave adentro y no puedo salir. Está bien, eh, siempre la verdad. Nada, no Ay, dice, pero... Eh, la no, digo, señora, no la puedo mover, hijo el tipo, ya un poco fastidiado, sí. ¿no, frumento? No la puedo mover porque se rompió. Se ve que es de un material de mala calidad, dijo Frumel. ¡No! Y lo, no lo sintió el tipo. Llegué mala calidad, dice... Eh, que Pagué un dineral por esa cerradura, dice. Bueno, eh, igual dice, vamos a hacer una cosa. Dice mi marido, que es muy corpulento. Claro, que le pegue uno. Eh, un... le, se va a lanzar contra la puerta y la va a violentar. va a tirar En una palabra, va a tirar la puerta abajo. Pero hágase un lado, frumento, porque no sea cosa que mi marido lo aplaste. Claro. Y dice, pero es que es un baño muy chico, dijo Frumento. Es medio difícil hacerse un lado. Andá a saber de dónde vendrá este, dijo el, el marido. El, fuera. Tantas dijo, pretensiones que tiene. Chico, eh, le si le no dijo. le gusta este baño, porque no va a la estación, dice? Qué mal llevado también, sí, hombre, sí, qué poca paciencia. No. Bueno, al final sí se hizo, le dice, yo me voy a parar arriba del inodoro, dijo, dijo Frumento. Sí. Eh, para que usted, bueno... Y viene el padre, toma carrera ¡Bum! Se tira contra la puerta Y pasa de largo Tira la puerta abajo, sigue, viaje Y cae ahí En ese mismo momento, Frumeto, sí. que estaba parado arriba de la sí. tabla del inodoro eh, Un poco... Sí eh, Tuvo miedo, no y sé Y sí, el estruendo, sí, el susto sí, de Y se, justo en ese momento le rompió la tabla del inodoro Que era muy endeble sí. ...y él se fue para abajo... ...cayó al inodoro parado... ...en el parado. momento en que el padre tiraba la puerta abajo... ...él se iba por el inodoro... ...es un desastre de tipo... Púnteme. ...todo esto a los ojos de la mujer... ...que, que Frumento amaba... ...mujer que cada vez iba mirando y la cosa con, con mayor cautela... ¿no? ...el tipo que queda enterrado ...el tipo el no se fue por el inodoro de pura casualidad Pero que queda un poco porque incluso metido... se quiso agarrar de la cadena y la tiró Pero... o sea salir a que se quedó era un inodoro grande que lo habían comprado en Australia Ajá. Eh, era un inodoro como para caballo ¿y qué quedó con la cabeza mirando? y tipo quedó medio boca adentro cancha. y sí salió de boca ancha y salió y se asomó el pelo mojado ¿pero entró con ¿no? el, claro. todo el adentro el inodoro? ojo un poco abierto el ojo un poco abierto <risa> Y salió y justo la, la chica que se asoma y ve al padre tirado ahí, un poco de, de porla en el aire y el novio saliendo de adentro el inodoro y se miraron, en un y momento sí. se miraron. y sí Hubo un momento cinematográfico en, eh, cinematográfico en que los dos se miraron y eh, eh, el tipo hizo así. Estamos eh, diciendo no. Y no va. Y Y, y no. Y no. Ya... Entonces él se levantó en silencio, todo mojado, eh, todo, ¿sí? todo mojado, se acomodó, eh, dijo el... buenas noches, dijo. ¿Y el... y el padre que estaba el ahí, el medio desmayar, desarmado. <risa> y se fue. Eh, sí, y se verdad? va a ir así sin tomar mate, no, pero no volvió más. Pero qué mala suerte por un mate. Por un mate, seca, mate. Lo que es, por eso hay que cuidarse mucho. Naipes, en el mancucho. barrio siempre se te va a pasar como a frumento. Uh -huh que por no destapar la bombilla. Pero está. por no decir, señora, está tapado está el mate, como, hay que devolverlo el mate. Sí, las cosas hay que decirlas cuando ocurren, si no es peor. No, sí, si, o no si no es no es hay que devolver, no decir nada, devolverlo lleno el mate. La, eh, no, bueno, pero dice, ¿qué no le gusta, frumento? No, usted tiene que decir, señora, discúlpeme, pero esta bombilla está tapada. Eh, pero es muy duro eso, muy duro. Ahora bien, nosotros estamos trabajando para hacer unas bombillas autodestapantes. Es muy buena idea, pero aparentemente muy compleja la realización. Muy compleja, ¿cómo... sí, es muy costoso. ¿Cómo muy costoso se hace? Una bombilla de estas puede valer entre 30 y 40 mil dólares. Eh, pero escúcheme, ¿me, que me que compro me... 100 bombillas y que se me tape una cada claro, día? Claro, sí, bueno, pero... ¿Y en qué consiste eso, su invento? Es un aparato simplemente, uh -huh. un pequeño extractor. Ajá, que ¿Pero? viene acoplado a la bombilla con unas pilas, que aprieta el botón, ¿Pero? y dice, ¡no! Incluso, la estamos perfeccionando, viene una bombilla ya más, de, más lujosa, ¿no? Que toma sola. Ah, ¿pero qué? ¿Qué? ¿cómo es? Vos no tenés que chupar. Pero eso se llama manguera. Vos ponés, Pero... vos ponés la boca, la boca y apretás tira... el botoncito... Y y te, el tira el te tira el mate adentro sin necesidad de que vos sí, sí. Eh, te tornes aerófago. Pero lo tira con, eh, con la intensidad de una chupada corriente. Vos podés poner chupada corriente. Tiene un regulador. ¿Tiene un regulador? Claro, chupada despacio, chupada mm. más fuerte, lo que es. tiene un regulador efectivamente Un re te, tira, eh, claro, te Porque a mí me gusta parte. regular, digamos, la primera chupada fuerte. Sí, puede, y después y ir regulando todas las combinaciones. escúcheme, y si eso se rompe es un peligro también el reo todo. Aquí. tiene un peligro porque por ahí eso, imagínese, le agarra la cola y... se le solamente mm -hmm. toda la... aparte cuando está bien caliente casi bien... Ah, claro, que usted ve no lo no puede escupir. <risa> <risa> y el botón, busca el botón sí, para sí, apagarlo. Claro, y no puede, no puede. Te sale por las orejas. Sí, por sí la tiene, tenemos que perfeccionarlo. Pero vamos a ver lo que dice aquí sobre... Ah, tiene el vaso. Sí. sí. Nunca <risa> lo leímos. No, bueno. Para destapar la bombilla, hágale a hervir en un recipiente con agua y lavandina durante 20 minutos. Quedará impecable. ¿Cómo? ¿Qué? Yo quiero destapar mientras estoy tomando mate. Voy a sacar la bombilla del mate y después dicen, che, qué gusto a lavandina que tiene. Y dice, pues, se vamos con el agua a la pileta. No, para destapar la bombilla, con un alambre. Usted tiene que introducir un alambre, algo... De un tamaño algo mayor sí, a la bombilla. Hay, hay un set que venden, que es para gente muy exquisita, por ejemplo yo, que me gusta el mate. Ah, ¿sí? Soy de los de los eh, tradicionales, ah, sí, sí, que eso. mantenemos la... la, la y hay, eh, Se ve por el mate que utiliza aquí en el sí, programa. Sí. su mate, realmente. ¿eh? Bueno, es el mate que usaba antes, sí, sí. Sí, sí. el mate de los gauchos, el mate tradicional sí, argentino, el que viene a comprar el extranjero también. Eh, con todo. Es hecho en Alemania ese mate. Uh -huh. <risa> eh, venden un set de cepillos, del más finito al más grueso, donde uno oh, va trabajando por... Para todo cepillar la... tubos por dentro, sí, cualquier clase de tubos, incluso la bombilla, la bombilla es un tubo. Es un tubo. Eh, a mí me lo dijo, no me acuerdo que me lo dijo. pero no, Le quiero decir que el tema del mate es un arte, ¿eh? como existe en Oriente la ceremonia del té, Sí. Hacer un buen mate tiene que ver con un montón de procesos que hay que seguir. ¿Pero qué parte de la ceremonia es destaparlo? No, hay que destapar pero... Antes de la ceremonia. Sí, doctor, sí. No, madre... eh, si usted, durante la ceremonia, se le tapa la bombilla o el canuto o lo que sea, los dioses se enojan. En el oriente hay tribus de la isla de, de la isla de Borneo que toman una especie de caldo, no le llamaría mate yo... Y en vez de tubos utilizan serpientes. Las serpientes también un tubo, una sí, manguera, sí, bueno, pero... todos somos tubos. <risa> sí, en cierta forma. algo por un sitio, y, sí, en fin. En fin produce el fenómeno de la vida es ese. Sí. Entonces esta gente toma la serpiente eh, esto es real. Esto es real, sí, sí. No todos, ¿eh? ese hay uno que es el chamán, el brujo de la tribu... ¿La serpiente muerta o serpiente, viva? viva, viva ¿Pero cómo le va a poner la boca en la cara de la serpiente que lo muerde todo? En eh, la cara no. Ah. <risa> ah. Nunca vive se la serpiente el otro extremo. Eh, se toma la sopa. ahí lo toma, va, va de ahí. Es una sopa mágica, hecha con... Eh, hongos alucinógenos sí, yo me imagino que de paso sí. y pobre la, serpiente. la serpiente debe contribuir porque ella misma también se alimenta de alguna manera eh, en cierto modo si, sí, ella cree que se alimenta <risa> pero le pasa toda la sopa caliente por todo toda el cuerpo y el hombre entra en un estado de trance sí. eh, como le, su le su sucedería cualquiera que realizar esta ceremonia y empieza a profetizar esto pues ah, una mira, cosa acá más... mmm... ¿Sí? dice sucesos venturosos tardarán en ocurrir en cambio la desventura vendrá al galope eh, bueno, tampoco es muy específico lo que profetiza, ¿eh? es ah, medio en el aire milagro, milagro, gritan las viejas ah, ¿qué? y no se le tapa la serpiente eh, la serpiente... para destapar una serpiente <risa> No sé cómo es Claro, ah, es un peligro, yo estoy pensando. La serpiente de repente se retoba, se da vuelta y... Eh, si la serpiente, lo mismo que el perro, dijo usted. Claro, ah, serpiente... Eh... Es, un, es un animal de lo menos colaborador que puede Pero pensar. claro, sí. la serpiente mm. la puede prácticamente domesticar. Una serpiente colaborando es algo que no he visto nunca. <risa> hace la suya, la serpiente. Hace la suya, hace la suya. Bueno, ¿y usted cree que que podremos ahora destapar el mate con estas instrucciones tan, discúlpeme, tan vagas? Tan vagas, son muy vagas, efectivamente, pero tenemos en nuestra sección dedicada a la mujer argentina, es donde esconder algo de valor para que los ladrones no lo encuentren. Ajá. Por ejemplo, bueno, pero... adentro de la bombilla del mate. <risa> es verdad, ahí no van a ir a buscar. Ahí no van a ir a buscar los ladrones. Ahora usted se esconde las cosas. ¿Sabe dónde, dónde van sí, las la bombillas? Al cajón de la mesa de luz. Claro, eso no sé si me hubiera ocurrido nunca. <risa> cajón pero Si de... uno mete todo ahí. Y bueno, por eso pero van no, ahí. Uno tiene que esconderlas. las Usted, por ejemplo, eh, un momento, ya vamos, están en las noticias. Mm. Este, no me refiero a objetos de valor, pero usted tiene una carta, por ejemplo, secreta sí, sí. de un amante o algo así, sí. ya tiene que mantener oculta. Sí. Pero no la quiere quemar, porque después se olvida lo que le decía a la mina. Sí. No, en el lugar es más muchas evidente. Muchas veces quemé cartas y después me olvidé enseguida. Cinco minutos después de quemarla, dije, ¡ay, qué decía! Bueno, ¿Qué, ¿para <risa> qué la quemó? Ya, ah, qué sé yo, está, más que estaba en la dirección de la mina, todo. Eh, pero usted no quiere que le vea la carta esa de amor, que se te acordaba aquella noche, todo eso. En el <risa> lugar más evidente la, la escondo, en el bolsillo la... del pantalón. Ah, bueno. ah usted que es lo evidente, si usted esconde mucho las cosas, después tiene que explicar... Como la carta robada de Pou. Pero, eh, y si cuando manda el, el pantalón a Tinto le liga... Claro, ahí, bueno, sí, claro, he perdido, claro, he perdido de cartas. En la ponencia, las cartas. Y sí, revisan todo. ¿Usted eh, sabe las cartas que hay en las tintorerías? Está lleno de cartas, a mí me, dijo, me lo dijo un japonés, pero de eso vamos a hablar inmediatamente después del noticiero. Adelante.